Para sus estudiantes Bienvenidos jóvenes estudiantes del curso Teorías de la Recepción A esta nueva emisión de La Manzana Azul Una invitación a mirar las cosas con otro color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 Antes quiero recordarles que tengo tanto gusto por esta pregunta que me permito compartirla nuevamente con ustedes con la intención de que sea solo un fondo sonoro de nuestros pensamientos. ¿Estará libre aquel saber que llamamos científico de contaminaciones metafísicas de cualquier clase? Ahora sí, dispongámonos para el tema que nos ocupa. La codificación y descodificación de los textos audiovisuales desde el clásico documento del teórico cultural y sociólogo Stuart Hall titulado Codificación y descodificación en el discurso televisivo. Siempre será conveniente tener alguna aproximación a la vida de los autores de nuestros textos razón por la que haré algunos comentarios que ayudarán a ubicar ciertos rasgos de su producción intelectual. Digamos, en primer lugar, que Stuart Hall es uno de los más destacados teóricos críticos de la corriente inglesa llamada estudios culturales o culturalismo. Es decir, aquella que, al decir de Lawrence Grosberg en virtud de su radical contextualismo, rompe con los puntos de vista que consideran universales, esto es, simples y reduccionistas, los conocimientos y los enmarca en la complejidad de situaciones de tiempo y lugar. Hay que decir de nuestro autor que no se trata de un inglés blanco y de ojos transparentes, sino que nació en la alegre, colorida y caribeña ciudad de Kingston, capital de Jamaica, los mismos espacios que posteriormente lo fueran del músico Bob Marley, hijo de padres negros, con los rasgos fenotípicos propios de su origen, cuando tenía sólo 19 años de edad se trasladó a Inglaterra, donde se radicó inicialmente en Bristol y luego en Birmingham, considerada la segunda ciudad de ese país, lugar del surgimiento del heavy metal con bandas tan destacadas como Black Sabbath y otras de esa misma dimensión. <música> Allí en Birmingham entra en contacto con el Center for Cultural Studies, fundado en 1964 por Richard Hogarth, y conoce al célebre Raymond Williams. Hall asume como director del centro en 1973, cargo que ocupa por varios años. En junio del 2002, el centro, vinculado a la Universidad de Birmingham, fue clausurado, situación que motivó una nota de protesta firmada por nuestro autor en compañía de otros destacados profesores e investigadores británicos y norteamericanos. No obstante, los debates surgidos en torno a la utilidad de algunos postulados teóricos de la corriente culturalista, sus más severos críticos reconocen que tales estudios enfatizan la necesaria transdisciplinariedad en el abordaje de sus temas y con ella la urgencia del trabajo con procesos interculturales y que, desde sus análisis, es posible enlazar la relación poder-cultura-poder-cultura. Poder referido naturalmente a la economía y a la política Así, en el texto del señor Hall que nos convoca, titulado como bien dije antes Codificación y descodificación en el discurso televisivo veremos las implicaciones enunciadas respecto de la interculturalidad y los poderes Mr. Hall elabora el texto a manera de ponencia con el que participa en cierto coloquio celebrado en 1973 en la ciudad de Leicester, cuyos temas centrales estaban definidos en términos de lenguaje audiovisual y políticas culturales, situación que el autor aprovecha para poner en evidencia la interconexión entre uno y otras. Empecemos por reconocer los fundamentos semióticos y lingüísticos contenidos en el texto expresados desde el inicio mismo en categorías como denotado, connotado, sintagma. Es evidente también la lógica influencia de los estudios de Frankfurt cuando trabaja con conceptos como cultura de masas que le impiden su enajenación en la semiótica y en cambio le instan a ubicarla en lo que él llama las relaciones sociales del proceso comunicativo. Lo primero que hallamos es un par de afirmaciones contundentes. Por una parte califica como élite a los productores de contenidos audiovisuales a quienes ubica en un extremo del acto comunicativo de masas contrario al de las audiencias consumidoras. Y por otra parte asegura que la comunicación entre dichas élites y las audiencias constituye, mucha atención, una modalidad sistemáticamente distorsionada. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la lógica de la comunicación mediática es la deformación de la señal construida por unos y recibida por otros. Dicho en otros términos, el mal entendido. Pero, ¿qué factores son los que intervienen para la permanente distorsión de la comunicación mediática? En primer término, el hecho de que los contenidos del producto audiovisual tengan el valor de símbolo, cuya complejidad está dada en los factores culturales que determinan su elaboración. Esto por un lado, y por otro en la selección y uso del lenguaje audiovisual apropiado para la expresión del mensaje. Y si una lógica del lenguaje audiovisual, como lo veremos durante el semestre académico, es el relato y no el discurso, entonces comprenderemos al autor cuando dice que un suceso debe convertirse en historia, es decir, elaborarse con los códigos adecuados para ser emitido a través de los medios. De ahí que para Hall el mensaje forma sea un momento determinado que hay que entender... con sus propios grados de dificultad. Desde luego, ello no lo explica todo. La elaboración de ese mensaje-forma... tiene como premisa lo institucional... referido a la entidad productora del mensaje... de lo cual hacen parte sus directivas sus jerarquías, sus sistemas internos de comunicación, además de sus recursos operativos, técnicos, habilidades y otros factores que no se enumeran aquí, dentro de los que hay que destacar la comprensión que tengan de las audiencias. Lógicamente, lo institucional como punto de partida se ve afectado por lo social. Una vez elaborado el mensaje forma, se pone en circulación Para ser consumido por las audiencias en momentos claramente diferenciados en el análisis del proceso total, única forma de comprender de manera exhaustiva, adecuada y oportuna para repetir exactamente los términos de Hall, el mensaje audiovisual. Así, la idea de las élites productoras consiste en lograr que las audiencias descodifiquen sus mensajes con los mismos valores denotativos y connotativos con que fueron construidos, pues se busca un efecto pragmático en sus conductas y en sus conciencias. Solo que, según sean las estructuras de interpretación, así serán los efectos comportamentales o los efectos en las conciencias, lo cual indica que no todos los contenidos son significativos para quien los descodifica, y por lo tanto queda desvirtuada la certeza derivada de las interpretaciones conductistas de la comunicación, según las cuales entre el mensaje mediático y las audiencias existe una relación mecánica inmediata de causa-efecto como conducta refleja a la manera del golpecillo en la rodilla y la consecuente patada. Soporta las afirmaciones recordando al periodista húngaro estadounidense George Gevner, fallecido en 2005, quien señalaba que las representaciones televisivas de la violencia en la pantalla no son violencia, sino violencia mensajes sobre la violencia y nos recuerda que la abrumadora cantidad de filmes sobre vaqueros e indios del oeste norteamericano género llamado western no produjo conductas reflejo de violencia entre otras cosas porque los estereotipos usados en la construcción del mensaje audiovisual para el caso son descodificados simétricamente por las audiencias porque reproducen las condiciones de percepción del receptor aunque constituyen áreas de convencionalismo que aparecen y desaparecen, dando sentido entonces a la polisemia del nivel connotativo de los códigos. ¿Cuáles son esos códigos que constituyen áreas de convencionalismo en el caso del Western? Stuart Hall nos hace un buen listado que usted, estudiante, habrá de identificar en su lectura y ejemplificar mediante algún video o videos que pueda usted poner en el grupo Facebook de nuestro curso. Por supuesto, haremos el correspondiente análisis en el aula. Tenemos pues que, tanto en la producción como en el consumo del mensaje audiovisual, participan los mismos factores pero en sus correspondientes contextos. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, el autor nos los resume en un gráfico que ustedes deben consultar en el texto disponible en bibliografía y serán objeto de consideración en nuestro encuentro cara a cara. Ahora bien, de los análisis sobre el Western propuestos por Stuart Hall surgen principales tres o quizás cuatro tipos de lectura diferentes en virtud de la mencionada polisemia. Cuando los códigos violentos se estructuran en relación con el resto de elementos propios del mensaje, de tal modo que delimitan su significado dentro de ese campo específico, o dicho de otro modo, cuando los significados connotativos se imponen como sucede con las culturas, se induce entonces un tipo de lectura. Así Para la consideración de la denotación del signo en el marco de un colectivo social, hay que referirse a su inmanencia y a sus códigos. Pero cuando se trata de la connotación, habremos de referirnos a la ideología, la historia, a las normas, a la situación política del momento, etc., características de ese grupo social. Es decir, que las lecturas equivocadas en el nivel connotativo tienen un sustrato social y no comunicativo. Lo que sucede habitualmente, como quedó dicho desde el principio de esta edición de La Manzana Azul, es que mientras las élites productoras esperan la descodificación transparente del mensaje, las audiencias están operando por fuera del código dominante o preferente, para dar lugar a la comunicación sistemáticamente distorsionada. Esa distorsión se minimiza en el caso de los profesionales de la comunicación audiovisual quienes obran para las élites productoras dando lugar a un segundo tipo de lectura. Una tercera modalidad o tipo de lectura se identifica con la posibilidad de descodificación adaptativa en parte pero también de confrontación. Es decir, mientras acepta la codificación hegemónica, reconoce lo que nuestro autor denomina excepciones a la regla. También puede ocurrir que las audiencias asuman el mensaje dominante y lo sitúen en un nivel connotativo completamente diferente y entonces expone el caso de un trabajador que escucha a través de los medios acerca de la conveniencia nacional de congelar los salarios y, sin embargo, lo cuestiona muchísimo al apreciar el creciente e ilimitado enriquecimiento de pequeños sectores de la población. Cuando se da tal circunstancia, se está frente a un cuarto tipo de lectura. De este modo, para Stuart Hall, en el interés de las élites y de los profesionales, por una descodificación acorde con la codificación, el malentendido en la denotación de los códigos no es relevante. En cambio, en el nivel connotativo, es crucial y de máxima trascendencia, dadas sus raíces profundas en lo social. Tomemos en cuenta, finalmente... Un par de afirmaciones adicionales contenidas en el texto de Stuart Hall que, a mi juicio, serán de mucha utilidad para sus reflexiones. Respecto de las características del lenguaje visual ante el lenguaje oral y escrito, asegura que, mientras la mayoría de la gente necesita de un largo proceso de aprendizaje para llegar a ser medianamente competente en el lenguaje visual, de la comunidad lingüística a la que pertenece parece ser que obtiene sus códigos perceptivo-visuales a una edad muy temprana sin un aprendizaje formal y siendo pronto capaz de utilizarlos el lenguaje más sencillo significa esto que a usted le enseñan a hablar y luego de que le enseñan a hablar a usted le enseñan a escribir y a leer y usted tiene que vivir todo ese proceso para lograr esas competencias pero usted no le enseñan a ver, y sin embargo usted logra percibir, desarrollar y entender esos códigos perceptivo-visuales, como lo bien lo dice el autor, a una edad muy temprana, sin un aprendizaje formal y siendo muy pronto capaz de utilizarlos. También al referirse al lenguaje publicitario, dice que en el discurso publicitario podemos señalar que prácticamente no hay comunicación puramente denotativa, pues cada uno de los signos connota una cualidad, valor, inferencia o situación que presenta una implicación o significado implícito según la referencia de connotación. En la manzana azul un ejercicio para los estudiantes. Primero que todo, tendrán que leer el texto de Stuart Hall disponible en Bibliografía del Curso que encuentran en www.edgarhost.net Segundo, recuerden los compromisos adquiridos por ustedes durante la escucha de esta emisión de La Manzana Azul. Deben subir al grupo Facebook Ejemplos en video ilustrativos de las afirmaciones de Hall en términos de áreas de convencionalismo. Les sugiero reescuchar. También tienen que reconocer y comprender los factores comunes de producción y consumo de los mensajes audiovisuales situados en contextos diferentes. Habrán de identificar los cuatro tipos de lectura de los textos. Y finalmente, espero su opinión acerca de las dos últimas afirmaciones de Hall citadas en la parte final de la presente emisión. Por supuesto, de todo esto, daremos buena cuenta en el aula. Este programa se realizó en los estudios de Sonido en Fase, con la asistencia técnica de Gabriel González, de quien, justo es decirlo, obra en la práctica, en calidad de patrocinador de La Manzana Azul, por lo cual le expresamos nuestros más caros agradecimientos. Nos vemos en clase. Chao. Hasta aquí La Manzana Azul. Los esperamos en nuestra próxima emisión.